rock, balada, pop, disco, punk, new age, electrónica, los éxitos de las últimas décadas, flashback, flashback, flashback, flashback, flashback elas últimas, últimas décadas, flashback, captura la música en el tiempo, a través de HJL radio